Oscar, así ah. que le dedico el micro ah, para bueno. Oscar que me banca siempre y me viene a llevar mate cuando estoy muy ocupada. Oscar cuánto? Oscar Vico. Ah, Oscar Vico. Ah, sí vi un comentario. Sí. Qué buena, qué buena torta que hizo de almendra. Ah, <risa> no es una torta de almendra, sino con, eh, claro. Explíquelo usted, mi querida Karina Granafasana. No, no sé qué torta de almendra me estás diciendo. Mamita. Una que me, una que me puso ahí de, de un Fermín. No, no, no. Sí. ni ella sabe lo que hace Yo pensé... En, en la almendra para comer, claro, por eso, por eso, le es hacía la sí, hice, sí. en para este caso, la es una, una, una niña Ajá. Que, que cumplió yo calculo 16-17 años que ya me había pedido para tus 15 una de los bípedes, y ahora quería una de almendra, ah, es que qué tonta, te juro que pensé en la almendra para comer y me quedé así. No tira. importa, no pasa nada, no pasa nada, pero bueno, era el fermín de, de almendra, sí, la gran sí, banda. Lo compartía vos, así que por ahí lo pueden ver. Si sí, estaba está realmente fantástico, ya le dije una para el próximo ah. 10 de. noviembre, Exacto. la necesito. Sí, marcha uno eh. para Santa Fe. Ah, bueno, va fantástico. Bueno, mi querida Cari, ¿qué vamos a hacer en el día bueno, de hoy? hoy, siguiendo con la temática y toda esta movida custuriquiana, digamos, que hay en eh, uh -huh. Santa Fe, sí. yo voy a hacer un brazo gitano. Les voy a enseñar a hacer un brazo gitano. ¿Cómo se el hace eso? Un brazo gitano es lo que se conoce acá como tronco caído. Pero tronco caído, viste, pero suena feo. Uh -huh. Viste, vos pues decís, si brazo gitano te da, te da, viste, una impresión de otra cosa, viste, algo más, qué yo, más vigoroso, más fuerte. En el tronco caído, viste, suena feo. Así que vamos a Gitano. Ajá. Bueno, se hace con el Este postre a base de, de pasta de maní Que empieza con man y termina con col <risa> Con eso se hace <risa> Me empiezo a reír porque te me dijo Brazo caído Yo no sé por qué entendí brazo caído <risa> Me clás era dos cosas, era tronco caído o brazo gitano. Oh, brazo gitano. Como que era más lindo brazo sí. gitano. Sí. El famoso tronco chocolate. <risa> claro, exactamente. Pero le dicen brazo gitano porque dice cuando envolves el pionono, no es un simple pionono con relleno nada más. Pero vamos a hacer un relleno bien rico. Y cuando lo, lo envolves queda como la parte esa más, eh, más morochita del pionono del lado de afuera. Entonces por eso le llaman brazo gitano. Uh -huh. eh, bueno, empezamos. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer siguiente la que quiere hacer el pionono o el arrozado que son dos cosas diferentes porque uno es más altito y el otro más bajo me pide la receta y yo se la mando eh, no, no, es difícil hacer el pionono bien ajú. no, no es difícil no, no es difícil no, no, a ver, explíqueme vos... rápidamente yo le no, yo no, les... no la tengo acá así que no me ah, bueno Basta. bueno, va lo compramos. claro, vos te vas al super a una panadería te compras un, un, un pionono sí y haces el, el que te digo y vas a quedar bárbara. a ver bueno, el relleno entonces 500 gramos de dulce de leche repostero uh -huh. lo batís con 100 gramos de manteca blanda Le agregas tres barritas de chocolate derretidas uh -huh. Y una copita de licor Y te apenitas una medidita Lo que te guste puede ser esos licores cremosos O si no, puede ser un post O sea, va a ser un brazo borracho Claro, exactamente No Qué es para ojo. niños Todo último sí Si querés dormir al niño también <risa> <risa> Una porcióncita Sí Bueno, cuando la mezcla está Está toda homogeneizada Es decir, eh, cuando queda todo uniforme Le agregas ahí los 150 gramos de este postre Que te dije al principio eh, A base de pasta de maní Sí 150 gramos de eso, picadito y 100 gramos de nueces picadas si te gustan las picadas finamente mm. o groseramente de acuerdo a lo que prefieras. si Si te las agregas y si no, no. Qué rico. Esa es la crema. Es re simple. Uh -huh. Extendés eso sobre el pionono, lo enrollás y después lo cubrís con, que, con lo que querés. Una crema de chocolate, dulce de leche y, y mm. trocitos de, de, lo, de lo que usamos para, para poner adentro. Lo habitual es siempre cubrirlo con chocolate. Ahora, ¿hay algún secreto para que el chocolate quede así como se ven en las fotos? No, porque en realidad esas son cremas de chocolate. No es chocolate solo, porque si le pones chocolate solo queda duro. Y esas son cremas de chocolate. Ah. Las puedes hacer tipo mousse, o si no, lo más simple es derretir chocolate y le agregas dulce de leche. Sí. Y lo mezclas despacito, cuando queda uniforme, ahí queda una crema riquísima. Es el típico postre como para quedar bien con una suegra, por ya, ejemplo. exactamente, porque es simple, además. Y bien rico ah. Así que bueno, ya te digo Siguiendo con esta esta movida de costurica Que te está sí. dando por Santa Fe uh -huh. Un postre simple y rico A usted no la tenemos esta noche aquí en Santa no, Fe No, esta noche no, no Mañana sí Sí, mañana puede ser O sea que vez. ahí podemos hacer unos brazos gitanos ya que claro. está. O brazos claro. caídos también oh, No, no, mejor si son <risa> Bueno, mi querida Cari Como siempre es un gusto Es un abrazo enorme sí, el que sí. le queremos dar eh, Cada vez que sale en el aire Y... Sobre todo por la buena onda, que es lo mejor todavía. Bueno, nos vamos a ir entonces de este micro con algo de Mir costurica. Después seguramente cuando colguemos el audio se va a reír de las cuantas cosas que pasan en el medio. Y su amigo Oscar Vico también va a entender por qué usted se reía. Seguro que sí. no debe entender nada. Bárbaro. Cari, repetime tu Facebook, así la gente te busca. Mi Facebook es comercial. Karina Gul Carina G-U-L-L. Ajá. G-U-L. Yo creo que en tu, en tu face aparezco. Si sí. Ahí, es más simple. Yul, y ahí van a ver el fermín de almendra. Exacto. Ahí está. Que no es un fermín de almendra, sino que. Exactamente. <risas> Bárbaro, Cari. Te mando un gran abrazo. Te quiero mucho, bueno, querida. Yo también. Un beso grande para todos. Karina, Grana, Fasano, Karina, Kiul. Y ahora, a tono, hay una costurita. Unsa, Unsa, Time. Cuidado con el brazo caído, gitano. The man killed the line Between punishment and crime On the planet Earth There was no more fun No sex, no drugs, no rock and roll All music turned to a My lovely creature, they all became a cold machine. <gasps> you hit you hit you hit you hit you hit you hit you hit you hit rhythms hit. so la la via la la via la la let la be, via la be, let la be via let la be let la be, la la be, la la via la la via la la via la la via la unser, unser, unser, unser, unser time It's via la I time <laughs> Oh, and black man had so no, not a drop of blood, 'cause we all kill the rock and roll. And God said, Oh my God, what's happened to the? Let it be a, let it be a, letter be light. Let it be a, let it be a, let it be a, let be, be so. Let the beer music be wine.